Buenos días, estamos aquí en esta mañana de Merlina, desde Merlo para todo el mundo, como decimos todos los viernes de 10 a 12 en estas cápsulas de arte desde FM Identia Comunitaria en la 103.3, identiacomunitaria.com para quienes nos escuchan eh, más allá de la frontera del territorio de esta sierra de los Comechingones hermosa que nos abriga Todas las semanas y todos los días a quienes vivimos en esta localidad. Pero no estoy sola, estoy aquí con en esta cápsula de arte con la señora Laura Veiga. Señorita. Ay, señorita, perdón. perdón. Buenos días a todos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy contenta de estar acá otra vez. Bien, y también estoy con esta voz masculina. El señor... Alejandro Godoy. Muy buenos días. Aclaro que yo no le tiré nada a nadie. ¿eh? ¿No? No, ah, como estaba no el es? tema. No tiré, te Godoy, yo no fui. Ah, no, no. No sabíamos si era una indirecta. Si tenía que ver con algo de eso. Si no, usted, no, no. Por las dudas. Si usted es un terrateniente de la me, zona me, y no estamos que, sabiendo que, de algo, cuéntenos. No, para, ojalá, mira. Cuéntenos no, no, si hay algo que no, debamos saber. No, ningún terrateniente de nada. Bueno, y quien les habla aquí, Celeste Spinelli, para Acompañarlos en esta mañana de Cápsulas de Arte eh, hasta las 12 del mediodía, como contábamos hace un ratito. Arrancando este viernes, 27 de marzo, en nuestro programa número 3. Y en la operación Belén Hilar. Así bueno, es. Días, Belén. Belén Hilar, que está allí del otro lado del vidrio de la pecera, como se suele decir en la radio. Y eh, en la producción de este programa nos acompañan también. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Eh, ...nos acompaña Nadia Rojas... Sí. ...Dulce Ro Ávila... ...Romina Zambelli... ...así es, toda gente del espacio cultural Amigos de Merlo... ...porque de esto se trata... Eh, ...Cápsulas de Arte es un espacio... ...que produce eh, la gente de Amigos de Merlo... ...y que eh, invita al resto de la comunidad que se sume... ...para poder difundir sus propuestas... Eh, sus ...en qué andan... no ...porque muchas veces los artistas... Eh, ...no están todo el tiempo mostrando lo que están produciendo. Están en ese proceso creativo, ¿no? Tanto visuales como eh, de la literatura, como del teatro, la danza, la música, el audiovisual, ¿o no? Sí, y, y rescatar que sí, no están, si bien no siempre están exponiendo o mostrando eh, sus, su trabajo, eh, pero están haciendo ese trabajo. Exacto. Y fino Y es un trabajo muy importante, sobre todo en los tiempos que corren, uh -huh. porque ¿qué sería de nosotros sin el arte? Tal cual. Eh, sin esa creatividad, esa inventiva. Eh, creo que es algo que nutre el alma y en tiempos como este es muy importante seguir nutriendo el alma con arte. Exactamente. Por eso proponemos este encuentro todos los viernes de 10 a 12 en estas cápsulas de arte, donde poder eh, difundir, compartir eh, y escuchar y por otro lado imaginar, ¿no? Porque a veces cuando no estamos escuchando música podemos imaginarnos de qué va lo que nos cuenta el artista eh, que viene a contar eh, acerca de su proceso creativo también y, y todo esto... Que nosotros vamos plasmando y que algunas cosas pudimos ir a ver el fin de pasado, ¿no? De, de lo que fue de lo nuestro que fue. programa del, del 20. Como por ejemplo, eh, en Amigues estuvieron las cantoras, la Hermoso. ronda de mujeres, mujeres cantoras. Hermosa esa propuesta de las mujeres que se juntaron allí el sábado por la noche, en Amigues de Merlo donde estuvieron eh, bueno, eh Sonia Maya, Yaniluy, Marita Londra, Paula Aprea, Silvia eh, Zavala, Silvia Zavala y eh Vivian Aracno. Creo que y no mi Sonia Maya, ¿no? No me olvido de nadie, ¿no? No. Todas no. ellas eh, ahí con una ronda hermosa, con una puesta en escena muy linda, vieron que también preguntábamos eso el viernes pasado acerca de qué se, qué pensaban porque Cuando un artista eh, plantea un, un show, en este caso músicos, o, mu o, o, o bueno, mujeres que hacen música, sí. eh, no solo es el instrumento, la voz, no sino también ese acompañamiento que tiene que ver con la escena, porque también hay que meterse en un mundo ahí sí usted, la que es la, usted que es de las escénicas Laura De las escénicas La iluminación, la ambientación Todo eso forma parte del espectáculo Y Amigos de Merlo por suerte Tiene una infraestructura donde Es lindo poder pensar Poder imaginar Y amigo de Merlo te lo puede dar Un clima, un clima con luces bajas Con luces de colores Entonces está bueno que Los músicos que a veces solo piensan En cantar Y que suene bien También puedan pensar en que se vea bien, se claro, vea bien iluminada ¿no? la puesta. En puesta. Escena, esa puesta en escena, exactamente. muy bueno que facilita el espacio también. Y ya que hablas de, del espacio, vamos a recordar que todos aquellos que se quieran sumar a ser socios del espacio lo pueden hacer eh, mediante una colaboración eh, que es mínima prácticamente. Estamos hablando de una cuota de... 3.000 pesos uh -huh. o 30.000 pesos anual anuales. Uh -huh. Perfecto, o sea, 3.000 pesos mensual o 30.000 $30, pesos, pesos anual también. y sos socio. De esa manera, vos colaborás con el espacio, <coughs> mantenés este este edificio, digamos, ayudás a que se mantenga el edificio. ¿Qué otras cosas? ¿Qué otros beneficios? Los Por beneficios... ejemplo, la, la, lo que tienen, eh, ¿no? Podés pedir un descuento en entradas. Descuento en ¿Podés entradas. Podés pedir un encuentro en entradas. También eh, podés utilizar el espacio si lo necesitás para dar clases, para dar una charla. Eh. si sí, siempre abierto a, a la comunidad también. Exactamente, ¿no? porque este espacio recordemos que hay que mantenerlo, que es un espacio que eh, desde el 1948 existe en nuestra localidad, no el edificio en sí, sino la asociación, ¿no? Sí. El edificio es un, un poco más nuevo, pero que necesita de ese mantenimiento Y necesita de que eh, todos eh, pasen, participen, estén, sean presentes. Colaboren yendo a ver todos los espectáculos que allí hay. Colab... Puedan tomar, eh, eh, por ejemplo, talleres que tenemos eh, allí en el espacio. Colaboren poniendo me gusta en las publicaciones. Eso es un, de una es... ayuda tremenda. Porque sí, el algoritmo es... es como que... Exacto. Y ayudarnos a difundir también esto que generalmente es mucho pulmón, Exacto. mucho trabajo así muy... Eh, muy de abajo, de entre entre pocos. Bien, y, por, y para hablar justamente del espacio, ¿podemos recordar lo que hablábamos la semana pasada acerca del seminario que también está desarrollándose hoy eh, a partir de las 18 horas? Recordamos del Seminario Intensivo de Clown Terapéutico y Comunitario. Sí, la fecha de inicio empieza hoy, viernes 27, de 18 a 21 a 30, Sigue mañana, 28 del 3, de 9 a 18, un montón de horas, y finaliza el domingo de 9 a 14 horas. Son 14 horas de clase de un taller espectacular, para mi entender. Bien. Este seminario aborda la técnica del clown adaptada al universo del trabajo comunitario. ¿Y quién lo dicta? Lo dicta Débora Pchal. Sí, tenemos una, es, una, un contacto de Débora para aquellos que se quieran sumar ahí de último momento. Sí, un teléfono. un teléfono para que le puedan inscribirse, que es 0381 50 98 301. Perfecto. Y les cuento que esta, esta clown viene de Tucumán y que no solo va a dar el taller de clown todo este fin de semana, sino que el sábado a la noche va a dar ...una obra de clown que se llama eh, Las Escaladoras... Sí. ...junto con otra compañera tucumana también en Amigos de Merlo. Ah, buenísimo. Entonces ahí tenemos entradas para sortear. Para todos aquellos que quieran eh, participar... ...no hemos dicho las vías de comunicación, señor Alejandro Godoy, por favor. 2664003011 para mandarnos mensajes a la radio... ¿También vamos a sortear esa entrada? Sí, ¿no? vamos sí, a sortear sí. entradas. Entonces, para el sorteo de la entrada, solo digan... Quiero ir al 266-400-3011. Exactamente. Y para y comunicarse ante... con la producción del, del programa... 2, 6, 6, 4, 3, 4, 3, 2, 7, 3. Perfecto. Y entonces, eh, aquellos que quieran ir a ver el espectáculo este fin de semana en Amigos de Merlo, van a poder eh, acceder a este sorteo y les vamos a comunicar antes de irnos hoy, antes del mediodía. Vamos a contar sí. quiénes son las dos personas que se llevan las entradas. Eh, y también para cerrar un poquito lo que fue eh, las actividades, el martes estuvimos presente en Carpintería, sí. donde el pueblo, la comunidad de la región Eh, se encontró en esa tarde donde hubo espectáculos música, eh, textos no eh, testimonios, hubo arte y, y sobre todo esto hubo comunión, encuentro y, y colaboración de, de todos aquellos que estuvieron presentes para aportar a la organización También que contaba eh, el otro día Brenda en este espacio, parte de la organización. Usted eh, Muy estuvo con la Murga, cuéntenos Estuve ahí un poquito. Estuve con la Murga, igual que Belén también, ¿Sí? estuvimos con la Murga, que somos parte de esa Murga hermosa. De, ¿De la Murga que se llama? La Resongona. Que es de la zona. Es de Merlo, claro, es de Merlo. Sí, hay gente de toda la zona, Bien. pero... Eh, Su sede es Merlina. Es Merlina. Ok. Eh, y es hermosa esa murga. Fue muy muy lindo todo ese proceso de, de llegar a esa instancia, de poder presentarnos en público. Y, y más en este marco de tan emotivo también. Es como no queríamos quedar afuera de eso. Y somos un montón de gente eh en total como 19 personas Muchos eh, sí que Di no 19, todos, 19 excelentes montón. artistas cada uno individualmente, individualmente. tiene su recorrido una conjunción ahí entonces hay unos casos hermosos hermos ya la están murga? pensando en alguna presentación propia de la murga están en ese proceso estamos creativo estamos en el pro proceso creativo Buenísimo. sí, sí, sí, sí. Eh, todavía no tenemos la fecha exacta pero, pero ahí van Ahí vamos, va, me vamos. parece muy bien Vamos tipo para la primavera Ya vamos a estar haciendo la presentación Buenísimo, eh, ansiosos vamos a estar Esperando todo ese Por show supuesto. de la morga Bueno, vamos a, a Escuchar nuestro primer tema de la mañana Un temita musical como para eh, Ya entrar En tema y, a, y entrar A acompañarnos, vamos a escuchar Algo del señor Jorge Drexler, que presentó en su último disco, que su último disco se llama Taracá, justo, ¿no? ahí con la murga, y eh, tiene que ver con una presentación que hizo justo el viernes 13, que presentó este disco, el día sí. que nosotros inauguramos programa, él inauguraba disco. Ah, mirá vos, mirá la... ¿qué tal? Nuestro trabajo, Los Puentes. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas Identidad comunitaria. Identidad comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la villa de Merlo, San Luis. Identidad Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Arroba Identidad Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Le preguntarán qué es lo que hacemos cantándole al amor mientras el mundo se va al carajo ni más ni menos que nuestro trabajo nuestro trabajo nuestro trabajo cada cual sabrá que hacer cuando el barco se hunda con el casco abierto por el impacto de la roca ni más ni menos que Lo toca, mm, lo que le toca, lo que le toca. Ya nosotros nos toca cantar, nos toca mantener los puentes abiertos. Y cruzar los canción a canción con el corazón al descubierto. Oh, la, la, la, la, la. Precisamente Más cerrada y más confusa Que viva todo aquel valiente Que tiende un puente Y el valiente que lo cruza Que viva todo aquel valiente Que tiende un puente Y el valiente que lo cruza Brindemos por las clarividentes abiertas, despiertas viajeras de la enredadera humana que que crece, que trepa y que va agritando los muros dejando que rayo a rayo a, rayo a rayo a rayo entre la luz en lo oscuro. oscuro dejando que rayo a rayo a rayo a, rayo a rayo, entre la luz en lo oscuro aquí en nuestras cápsulas de arte qué hermosa esa musiquita para empezar la mañana acá en eh, FM Identia Identia Comunitaria identiacomunitaria.com para todos aquellos y aquellas personas que estén del otro lado, allí como más lejitos, un poquito más de la frontera de nuestro territorio serrano. ¿Hay lejitos unos fans que tenemos en Uruguay? Hay lejitos una fans que tenemos en Uruguay y de a poco se va sumando más gente a lejitos. Así que también podemos recordar nuestras vías de comunicación eh, mediante WhatsApp para que Eh, ...puedan participar de las entradas para el espectáculo de Clown... ...y para que nos manden mensajitos también allí, ¿no? Porque es eh, importante poder eh, conocer todas las opiniones de la gente. Mientras tanto, vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy que mmm, lo tenemos aquí a nuestro primer invitado, Juan Ever, el, el, el señor, señor Juan Ever, exactamente. Bueno, buenos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Muchas estás, gracias. Juan? Bien, bien, gracias por la por la invitación. Este eh, estaba bueno que estuvieras en esta cápsula de arte y sobre todo en las artes audiovisuales, ¿no? Que sí. es ahí donde eh, te Telucis. Sí, sí, es bueno, este, yo soy guionista y director de cine, este He hecho bastante cortometraje el año pasado estrenamos desolación que es un cortometraje es un cortometraje que grabamos con el equipo del festival de cine merlo sangriento que bueno eh, para los que lo, no lo conocen es un festival de cine fantástico y de terror que bueno ya eh, muy pronto eh, este año estaríamos haciendo la quinta edición por suerte en octubre Qué bueno este nos pueden visitar en nuestro instagram Merlo sangriento y bueno estamos acá para hablar de hablar de cine hablar de cine de cine nacional ¿no? que está tan Qué bueno eh, tan más esto últimos tiempos. El cine nacional que tiene como su eh, amor y odio, ¿viste? Sí. Hay me como me... gente que no le gusta ver cine nacional. A mí me encanta ver cine nacional. A también. Veo mucho y veo muy variado. O sea... Eh, puedo verte una de Natalia Oreiro, no me molesta, como la del Campamento de Mamá, que está en Netflix. ¿Campamento de Mamá? No la, no la vi el Campamento sí, de sí, Mamá. Sí, sí, sí, es amplio mi, mi rango de, de ver visuales eh, nacionales. Así como, bueno, por supuesto, películas súper reconocidas, como 1985, ¿no? Digo, ten, tengo ahí como una, una variedad, y películas de esas que... Bueno, a ver, vamos a ponerle un poco de onda a ver qué pasa. Que son más experimentales. Sí, ¿no? también. Sí. Bueno, eso está, está, está el cine argentino lo lo lo que tienes es que es es bastante variable. Eh, por ahí la, la, la gente lamentablemente por ahí uno crece con el yo también crecí viendo cine yankee, cine norteamericano y capaz que piensa que lo por ahí está todo allá y eh, que ellos son los que por ahí saben de, de género y acá hay unas películas muy variadas ¿no? muy muy tenés de, de relatos salvajes como habíamos dicho que es bueno la película que a mí más me, más me gusta hasta películas por ahí un poco más más exper más experimentales que se salen de la narrativa clásica otras que son por ahí más contemporáneas de, de un, un tiempo de un tiempo eh, muy marcado por ejemplo no sé, pienso mundo grúa de Pablo trapero sí, que salió justo en los 90, en los 90. Que, uh -huh. eh, habla mucho de lo que pasaba en ese pasadoaba en ese entonces se pienso también en, en pino solanas en los documentales que él hizo en los años 70 también este entonces eh, me parece que en ese sentido de la, eh, la cinematografía Argentina tiene como eh, bastante que, que ofrecer y es bastante reconocido en el mundo, de hecho hay muchas eh, muchas películas eh, clásicas que han sido remasterizadas allá en, en Estados Unidos inclusive, claro. por, eh, gracias a la gestión de por ejemplo Fernando Martín Peña que es un historiador de, de cine también crítico y bueno se han restaurado muchas películas como por ejemplo la película que vamos a hablar hoy que se llama Camila que es del año que 1980, clásico que es un clásico de, de la cinematografía este que yo la, la, la, la vi realmente hace poco por gracias a un amigo que me recomendó y me dijo che mirala que está que está buenísima bueno, vamos a verla justo estamos Eh, planificando un corto de época, así que me vino como como anillo al dedo y bueno, la verdad que me, me gustó muchísimo, me gustó, me gustó muchísimo. Contemos un peli. poquito la sinopsis de esa peli Vamos para aquellos poco, que aún no la han podido ver. Tengo el, Yo la vi en, el, cuando el, se estrenó en el cine, chicos. En vivo y en directo en vivo prácticamente. Y en di y en direct. Muy bueno. <ríe> eh, la, la historia está basada en un hecho real, uh -huh. por todo esa base, ¿no? Que y relata el romance entre Camila O'Gorman, que es una joven de la alta sociedad y la Isla Gutiérrez un sacerdote ¿no? todo esto en el contexto de eh, los unitarios y los federales Está claro. en el gobierno de Juan Manuel de Rosas y uh -huh. ¿no? Y bueno, ella se enamor se enamora de este de ella vamos a decir que es interpretada por Su Super Goraro, eh el sacerdote está, eh, el la Isla Gutiérrez está interpretado por Imanol Arias, sí, ¿no? El actor y... español del cual todas que estaban enamoradas o no. Es que y fue la una... primera película que él me parece vino a la Argentina, como que ahí conocimos todas las argentinas a Imanol Arias. Arias. Uh -huh. A mí me parece que fue esa película. Y hay bastante aparte, bueno, también la relación entre Argentina y España es bastante cercana porque eh, hay muchas coproducciones entre Argentina, entre Argentina y España y también claro. en Francia, ¿no? Eh, Son los dos países con los que más se coproduce. Exactamente, sí, mayormente España mayormente españa que tiene su instituto de cine que funciona todos los países tienen su instituto de cine lamentablemente bueno acá ya sabemos lo lamentablemente que, nuestras lo que políticas están, culturales están, están desmantelando sí. nuestras nuestro cine nuestro teatro no lamentablemente y, y pasa esto que por ahí pasan desapercibido este tipo de películas no por el hecho de no de no de no de no difundirlas no eh, pero bueno siguiendo con, con Camila es una historia de, de, de romance no pero es un es, es bastante atípica porque por ahí uno cuando por ahí le la psi capaz que parece le puede venir o sea eh, el, el, el sobre todo poner la gente que por ahí es un poquito más prejuiciosa eh, telenovela que sé yo pero es todo lo contrario porque encima como está situada en una época en una época particular es una película que también justo sale el primer año de democracia en argentina post dictadura y creo que de alguna de alguna manera la película dialoga un poquito no con todo con todo eso porque la eh, bala vale decir que ellos este se, se escapan, ¿no? Se, se, se escapan juntos por todos estos prejuicios que hay. De hecho, el pad, el padre de, de de Camila que está interpretado por por Héctor Alterio no quiere uh -huh. saber absolutamente nada. Este, es bastante eh, represivo también no eh, y eso es lo que me, me, me gustó de la película, no que se sale sale de eso de alguna manera sentí que también es como que empodera la, fi la figura de la, de la mujer de alguna manera, que es en una época bastante, que no, no estamos eh, ahora que por ahí ha cambiado bastante claro, en ese sentido son, claro, recordemos quién es la directora de la película que es María Luisa Bemberg acá tengo eh, un poquito de data el mache porque, porque el... eso es fundamental no la mirada sí. de una mujer en la dirección una de las pioneras del cine argentino tal cual este eh, ella bueno fue una activista del feminismo y una de las fundadoras de la unión feminista argentina ¿no? eh, lo que le llevó a realizar un arte vinculado a la problemática del feminismo ¿no? de, de alguna manera y también otro dato no menor es que ella empezó de grande con el cine que por ahí uno a veces mismo me pasa a mí como como se está con la edad o uh, mira no sé eh Spielberg hizo su primera película a los 25 años, bueno, yo ha sido los primero, la su primera película cercana a los 50. Claro. Entonces, para esto para el cine, para, para el arte no hay edad. No, para una, nada, de alguna manera. Eh, y bueno, el, el guión de, de, de Camila lo escribió con Juan Bautista Stañiaro, un uh -huh. ¿no? director de cine bastante reconocido. Este, creo que es el padre de pero no que es el director de Pisavi Refaso, uh -huh. capaz que muchos más lo asocian con Ocupas, eh, un gallo para Esculapio y el también. Perfecto, ¿no? qué bueno que dijiste la eternauta porque yo pensaba en que el cine argentino ha tenido grandes películas que han sido inclusive nominadas al Oscar, ¿no? Algunas han ganado y, eh, y justamente el año pasado eh, estuvo en boga todo eh, todo lo que es la producción y los, F, los efectos visuales de las películas y el cine gracias al Eternauta. Ese, es, eh, bueno, el Eternauta, justa, de hecho, bueno yo con, conozco una persona que vive acá en Merlo, en, en Merlo que trabajó en el Eternauta con los efectos visuales, con los efectos de la, de, la, de, la, de la nieve y todo eso. Y una de las cosas que mencionaba es que Netflix tiene como referencia el Eternauta como calidad de control de calidad de producción, ¿no? Para decirle, nosotros queremos, en otras eso, producciones queremos eso. eso. Y cuando a veces el Eternauta eh, es como no tiene nada que invidarle a para cualquier nada. película. Es más, muchas de eh, otras películas ya que los efectos visuales son sí. horribles. Sí, sí, sí, para no decir otra palabra. Otra palabra, para no decir, no, para no decir otra, no decir otra decir la y el Eternauta es una es la verdad, es eh, un poco asociado. con Camila, por ejemplo, Que también tiene una fotografía muy hermosa ¿no? por suerte la película está ahora fue remasterizada y se puede apreciar no es la suerte de muchas películas argentinas entonces se puede apreciar todo el trabajo de lo que es la dirección de fotografía la, ilu la iluminación claro, la el color, de arte. no toda la dirección de arte que está está bien está bastante tienen momentos bastante bien marcados no la iluminación cálida para destacar también la pasión que siente el, el, el, el sacerdote y también en Camila, ¿no? De alguna manera, cómo cómo, cómo lo re, cómo lo retrata el retrato de época también, que es bastante que es bastante cruel también, que eso es lo que me gustó. Que de alguna forma retrata retrata bastante bien eh, eso y está bueno Eh, las actuaciones están espectacular. Qué bueno que, todo... que trajiste esta recomendación de, de una de un clásico del cine argentino para que todos aquellos y aquellas personas que no han podido eh, verla la puedan eh, encontrar en alguna de las plataformas. En ¿Vos de... dónde la encontraste? La, la voy a hacer la encontré en Okru, que es una plataforma rusa. Eh, no sé si estará en alguna otra plataforma Yo, porque bueno, me descargo bastantes películas, este, no sé si estará en en, en me tendría que fijar. En Yo, creo que me Me, pare, bueno, me parece será, que no. Será cuestión de que lo chequemos parece, y, que no. y después lo contamos. Eh, y también, para um, ir cerrando digo este bloquecito de, de pelis y de audiovisuales, Eh, mencionar la película que este año también estuvo eh, en todos los titulares, que fue Belén. la película Belén. Belén Exacto. de Dolores Fonsi. Bueno, Belén está en Amazon Prime. Creo creo que está en Amazon, yo la vi en Amazon Prime. Y también, bueno, es una película que estuvo cerca y estuvo en, eh, en la preselección de los de los Oscars al final. Creo que no que no, que no fue. Pero, Pero ganó una, premios en España. Ganó el premio premio Goya. ¿no? Y me parece bastante importante que que al cine argentino se lo se lo reconozca también porque de alguna forma tenemos es, es demostrarle de que todavía el cine argentino sigue sigue vivo de alguna de alguna manera y, y es una constante lucha también por, para contra esos prejuicios más que nada ¿no? Que por supuesto más... y a, y además Eh, todas las directoras de cine que hay sí. eh, Todos los actores que tenemos eh, Que son de una calidad Bueno, acá tenemos dos en la mesa Pero bueno, eh, vamos a hablar de otros Cuando actores de, eh, no, sí, Actores sí, de cine En esta de... no los vamos a mencionar Porque estamos hablando de cine, perdón Cuando nos toquen las escénicas de teatro Los mencionamos Sí, Ale eh, Recibí un mensaje ah. eh, Lidia dice La directora argentina Lucrecia Martel está divulgando el concepto hiperstición en el cine. ¿Qué sería hiperstición, a ver? No, no, nunca, nunca hiper, ¿cómo es? Hiperstición. Mira, hiperstición. es un no, no, no, no, yo no lo había escuchado. Yo tampoco. Tampoco. pero eh, ya nos ponemos en tema Hi hiperstición sí. mientras tanto por... voy comentando sí. que sí. Eh, ficciones tengo... que se vuelven realidad dice, ah, dice que es un concepto sobre... desarrollado por Nick Land y la Cybernetic Culture Research Unit que define las ficciones que se vuelven realidad bueno, eh, Lucrecia Martíla ahora está estrenando un documental que se llama Nuestra Tierra que lamentablemente no, no llegó acá Pero que está teniendo muy, muy, muy buena ¿No horas, llegó acá? ¿sí? ¿Todavía no se, no. no se estrenó en Argentina? No, no, yo, eh, acá Merlo Ah, eh, bien Merlo no, no llegó, pero se estrenó eh, en Buenos Aires, creo Y no sé si eh, en Córdoba también bien, Eso, no, bien, Ojalá que pueda llegar acá Perfecto, claro No no entró la en, la, en el circuito comercial Claro sí. Bueno, tengo otro mensajito más de Carlos Hola, buenos días a Míguez Lo que decía el negro la importancia del arte ayer estuve en las actividades de la un, de las dos universidades por los 50 años del golpe y una profe de arte me contaba la participación de los jóvenes fue muchísima y que la motivación fue atravesada por el arte en diferentes formas gracias por su trabajo incansable por la cultura aguante la cultura muy bien sí gracias carlos por ese aporte ahí en el, en el próximo bloque vamos a estar mencionando un poquito más acerca de esas muestras y no yo quiero decir que Juan ever va a venir una vez por mes y sí. va a tener este bloque todos los meses sí, sí, para sí. charlar de cine en general y esta vez nos tocó con el cine argentino pero pueden ser otro tipo de cine por supuesto pueden sí. ser cineastas locales provinciales hay mucha, sí, hay mucha producción hay mucha producción local también Juan Ajá. nos va a traer todos los meses aquí ese aporte de la cápsula de audiovisual muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes algo para mencionar hay actividades esta semana ¿no? esta semana la semana que viene tenemos este voy a estrenar un documental que es Cartas Importantísimo. de Amor ¿cómo se nos pasaba eso? Cartas de Amor y de Guerra voy a venir el lunes para mencionarlo nuevamente pero bueno, vale, vale la sí. pena aclararlo eh, Cartas de Amor y Guerra que se va a estrenar eh, primero en la Universidad de Los Comechingones el primero de abril buenísimo este, ¿a qué hora? Eh, a las 19 horas excelente y el jueves a las 19 también en la Casa del Poeta buenísimo eh, Cartas de Amor y Guerra relata la historia de este mis dos padres que se enviaron cartas durante la guerra de Malvinas mi viejo fue veterano de, de Malvinas él falleció hace mucho pero bueno, es uno de los eh, pocas personas de, la, de acá de la provincia que tiene la máxima condecoración por la cruz al heroico Valor en Combate este el él, él pertenecía al personal de Sanidad de la Fuerza Aérea este y bueno, fue condecorado justamente por proteger eh, la, la vida de un camarada suyo, así que Bueno, es una historia la que es una historia muy ya, yo que, la, ya queremos la, verla la, la, la, la abordé desde una desde un lado bastante íntimo ¿no? contando esta historia entre mi viejo y mi vieja que en ese momento ellos no estaban de novios es una historia bastante que está bastante interesante lo pude reducir a un corto espero en algún momento poder hacerlo más largo. Más, más largo sí porque es una historia la Qué verdad, muy emocionante hermoso, allí estaremos entonces miércoles 19 miércoles horas en la uni, en la... En la uni los entrada libre y gratuita avance acerca y ahí bueno vamos a estar charlando un poquito vamos a tener teniendo ahí un, un intercambio aparte bueno, una cosita antes, antes de irme Eh, de Cartas de Amor y de Guerra Yo agarré fotos Que estaban en muy buena calidad de la guerra Y las animé eh, Entonces nada Tiene ahí como un trabajito bastante interesante Desde los oh, efectos No hay muchos videos sí. en buena calidad Bueno también me mandó otro mensaje Con respecto a Al documental de Lucrecia Martez De Nuestra Tierra Dice, de Lucrecia Martez Sí, sí eh, Dice, estamos en tratativas de traerlo al documental Con Jime de la Columna Con Jime Ver y leer Buenísimo Bien, vamos Aguante, Juan ever Un defensor del cine y productor local vamos, Buenísimo, vamos, muchas vamos, gracias, gracias. Bueno, gracias Juan gracias, esperamos eh. el mes gracias. que viene Para poder gracias. contar más aquí en esta cápsula audiovisual Gracias Nos vamos con música Música de la peli 1985 Lanzo una memoria en este río Que se esparza y se haga libertad En la plaza aún lloran a sus hijos No perdono ni pienso olvidar Canto porque vivo, vivo al cantarlo Sepúlpano Canto de sangre La celeste y blanco Canto porque vivo Vivo al contarlo Quedan dos palabras mensual de mil pesos o lo que puedas aportar colaboras para que la radio pueda seguir al aire y lo más importante para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas Entra a nuestra página identiacomunitaria.com barra suscripciones y sumate a la comunidad Bye. Quero seguir ¡Arte! ¡Arte! Acabamos de escuchar a Andrés Calamaro con Algún Lugar Encontraré de la película Caballos Salvajes. Así es. Y antes, escuchamos a Cani García con el tema musical Nunca Más de la película 1985. Que además esa película 1985 tenía una banda sonora con todos temas de rock nacional, donde estaban los abuelos de la nada, Charlie García, entre otros. Tenemos eh, mensajitos, otros. vías de um, contacto. Tenemos mensajes, tenemos mensajes que nos llamaron al... Al 266-400-3011 para decir, quiero ir a ver el espectáculo Las Escaladoras. Así es. Bueno, y... Y además... Y además, tenemos un mensajito. Muy buen día a todos y gracias por este programa hermoso. Un beso enorme, enorme, de parte de una compañera que los quiere. Ah, Dulce. Qué lindo, Dulce. Dulce que está en este equipo de producción también. Está ahí, tras bambalinas. Como tras bambalinas. Le mandamos un beso a Dulce. Muy bien. Bueno, eh, y tenemos te también aquí algo. mensajitos. Ah, bien. Te cuento, porque sí, nos sí, sí. Eh, manda un mensajito Laura Barraquini, una de las docentes que coordinó ayer por la tarde esta actividad que mencionaba Carlos anteriormente y Laura dice gracias a todos y a todas los que apoyaron a hacer en el primer encuentro del ciclo Memoria en la Universidad Nacional de los Comechingones. Vamos por los cuatro encuentros que nos quedan en el año, gracias Identidad Comunitaria. Exactamente, porque esto arrancó ayer, pero va a ser un ciclo de charlas, conferencias, actividades que se va a desarrollar durante todo el año con paneles en la universidad y eh, está coordinado allí por eh Laura Barraquini, Marcelo Alcaraz entre otros eh, integrantes de, del cuerpo, ¿no? De, de docente no docente de la Uni de los Comechingones. Yo también quiero decir que bueno, el viernes no estuve en el Santiago Beso porque estaba acá en la radio, uh -huh. pero bueno, cuando ayer fui a dar clase me encantó encontrarme en todos los pasillos trabajos de todos los alumnos hechos en las diferentes materias, como que todas las materias nos tomamos el trabajo de, de, de, de abordar, de, de, el, de abordar tema. el tema del 24 de marzo y me encantó todos los paneles de la escuela Con, bueno, manifestaciones artísticas de pintura, dibujos, pañuelos colgando por la escuela. Así que, bueno, es un poco lo, lo que vino charlando Victoria Basal lo que iba a pasar o que estaba sucediendo. Se vivió. se vivió. Se vivió. y se pudo palpar allí en el Santiago Beso. Qué bueno. También tenemos información porque no solo eh, la charla que comentábamos recién se desarrolló ayer en la Universidad Nacional de los Comechingones, sino que también se inauguró la muestra artística Persistencias Desarrollo de la memoria arte a 50 años del golpe. La universidad, vamos a contar que eh, desde este año tiene una galería donde va a poder eh, eh, mostrar no todo el arte que están eh, representando visuales y audiovisuales en eh, allí en la sede de, de, de Héroes de Malvinas ¿no? que, que tiene la universidad. Y esta galería está eh, coordinada por la docente y artista Sonia Hogger. A 50 años del golpe militar en Argentina, esta exposición reúne obras que desde distintos lenguajes y sensibilidades activan la memoria y la reflexión. En cada una de las obras persisten huellas, rastros e imágenes que invitan a detenernos, a mirar de nuevo, a preguntarnos, habilitando espacios de reflexión donde lo individual y lo colectivo se entrelazan. Las obras se presentan como resistencias, proponiendo desde su diversidad distintas maneras de acercarse a un acontecimiento que sigue marcando nuestro presente. La memoria no aparece como algo fijo, sino como una construcción que se transforma y se comparte. Exponen allí la señora... Aplausos. Barbie Schneider. Oh. Schneider. Ay, perdón. Schneider. Schneider. Con un calado... Siempre le dijes Schneider porque me gustaba... sí eh, Con un calado de papel alucinante. No se lo pierdan, eh, porque esto continúa hasta el 17 de abril. Se inauguró ayer, pero hasta el 17 de abril vos podés pasar por la uni y poder eh, observar toda esta muestra que está imperdible. Verónica Chiappe con bordado, Andreina Benítez con pintura, Gustavo Castaño con collage digital, Julieta Urquiza con fotografía, Y ahora después les voy a mostrar acá, para que ustedes lo vean, porque las fotografías tienen que ver con una obra de teatro que interpretó acá nuestro compañero Alejandro Godoy con... Ah, me dijeron. Hermosa. Hermosa puesta, así que vaya a verla. Sí, eh, sí. La obra se llamaba... Car eh, Cartas de Juan. Cartas de Juan. Dirigida por Sebastián Terragni y escrita por él también. Bien, y la interpretaba usted y julián Juli Romero. Juli Romero. Eh, bueno, eh, era... Claro, son como dos... ...partes la obra... ...bueno... ...en una... Eh, ...estábamos Juli y yo, eh, ...en primer... ...en una primera instancia... ...estuvo Diego Gato... Y Juli, y luego lo reemplace bueno, a Diego. Bueno, y allí hay como un entramado, ¿no?, que se ha generado con estas eh, fotos de sí. Julieta orquiza allí en, en la muestra. También eh, Fanny Brusa, con una pin con pinturas y su corto eh, sobre las mujeres apropiadas. Florencia Manchoff, Andreina Benítez, Mario Milazo, Cristina Miranda, Andrea Merellado, Merellano, que hacen una intervención... ¿Está bien? ¿Dije Andrea Merellano? Sí. sí. Eh, Se sorprendió a Cabela en sí. La Chini. Hacen una una intervención alucinante de estampas. Yo les cuento todo esto porque tienen que ir a verlo. O sea, yo no, no sé cómo transmitirles todo esto que hay ahí. La Sub-20 hizo una proyección. Juan Ulises para Fioriti, una escultura. Y Giselle Rizoglio también presentó escultura. Persistencias de la memoria, arte a 50 años del golpe en la Universidad Nacional de los Comechingones. Inauguró ayer. Continúa hasta... El 17 de abril y, eh, y justo acá dice eh, la curadora de la muestra, como decíamos, la responsable de la galería, que eh, por supuesto que está muy agradecida por la cantidad de gente que participó y que también se vienen un montón de eventos en ese espacio a lo largo del año. Genial. No tengo más mensajes por ¿No ahora. ¿No más mensajes? No. Bueno. Eh, pero usted... recordamos las líneas de comunicación 266-4003011. Y pon la producción del programa 266-434-3273. Buenísimo. Y también si escriben eh, diciendo quiero las entradas, pueden participar por las entradas. Para la obra Las Escaladoras que es este sábado a las 21 horas en el espacio Amix de Merlox. Ya Bien. llegó nuestra siguiente invitada. ¡Ay, qué bueno! A sí. ver, tenemos... Eh, llegó, porque llegó. vamos a seguir hablando de arte, vamos a seguir expandiendo nuestras barreras de las artes visuales. En este caso, nuestra cápsula se mueve, se traslada, es eh, una cápsula que, por suerte, no está quieta que eso es un montón y que todo el tiempo está creando eh, y se va expandiendo y en este caso esta cápsula de artes llegó como ya lo habíamos anunciado la semana pasada sí. que se inauguraba el quinto salón Se inauguró ayer, creo, si no eh, estoy confundida con la fecha, para todo el público, porque creo que el día anterior fue ahí la inauguración más privada. Tenemos la visita aquí de una artista de la zona, Cecilia Bon, bienvenida. Hola, bienvenido gracias. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Todo bien, ¿Cansada? Bien. Sí, agotada. Me imagino. ¿Por qué digo cansada? Vamos a contar esto. Cecilia estuvo el 25 cuando se inauguró ahí en la interna de, de para los artistas, ¿no? Exactamente. El, y además ayer tuviste la posibilidad de brindar un taller allí en el es, quinto salón. Así es. Sí, ofrecí en el momento de inscripción un taller sobre estatuillas del pueblo Comechingón. Estoy trabajando hace un tiempo sobre ese tema y, bueno, lo que quiero es justamente que se conozcan, da, dar a conocer el, el trabajo en cerámica que el, el pueblo desarrolló, los, pueblos, los pobladores los, originarios. Los pobladores originarios. Sí. Qué, qué interesante esta propuesta y, además, qué interesante eh, todo el detrás de escena de, de este quinto salón, me refiero al detrás As de escena, a que... Han llegado comentarios muy positivos, sí, ¿no? Un eh, cambio así, importante dentro así del que salón. Eso estaría bueno que lo cuentes vos desde adentro como artista que estás participando. Sí, sí, sí siempre... Bueno, este es la, la, el quinto año que se hace el salón. Eh, lo promueve la Fundación superarte y están en, digamos, eh, un convenio con el Hotel Potrero de los Funes, que es un espacio maravilloso, amplio bello eh, donde se puede colgar muchísima obra y donde hay un montón de lugar y la gente bueno puede visitar tanto el espacio como eh, la exposición lo interesante de este año es que eh, una curadora fue convocada para que realizara la selección de obra algo que no había sucedido en los cuatro salones anteriores y bueno a raíz de, de esto se generó toda una movida distinta porque es como jerarquizar también la obra del que está exponiendo y si viene ha quedado gente afuera y me no digo que esté bueno que se que no que que pase esto pero también es importante para el salón y para el que expone porque a veces los comentarios que a uno le llegan justamente es que no valía la pena exponer porque el salón claro. no privilegiaba esto jerarquiza, jerarquiza la, la, la, la eh, presencia de una curadora y que en este caso es una eh, persona que no es de la provincia, ¿no? exactamente, se convocó a alguien neutral que no conocía a los artistas de la zona ni, ni el movimiento cultural local eh, que es una curadora, se llama Julieta y se me olvidó el apellido a ver, vamos a ver <risa> si lo tenemos por eh, aquí es de Rosario, tiene una amplia trayectoria como curadora como eh, también un poco como artista Eh, se formó en la Universidad de Rosario, eso dice su currículum, y es una persona, bueno, que... Julieta es Scarabelli, creo que sí, es, Scarabelli. Bueno, bien. Julieta Scarabelli. Así que, bueno, al haberla convocado y ella tener una mirada diferente sobre cómo colgar la obra en esta exposición, ella le dio un sentido, reunió las obras, eligió... Este, bueno a todos no les gustó la elección quizá pero pasan todos los concursos no es cierto también tenemos que acostumbrar por a supuesto eso. claro que cuando no... uno participa de concursos hay reglas eh, ya sean las artes visuales con los, las audiovisuales no bueno Laura sí, en, hay en también, también y hay miradas que nunca son objetivas es la mirada del curador claro. y bueno es la mirada del Jurado que elige algunas y otras no y tampoco tiene que los que quedan afuera decir bueno soy malo, no voy a hacer más nada, no me voy a presentar no, supuesto, nunca más. Claro, como que siempre es hay otras posibilidades, otros lugares donde participar. Claro, justamente la, las convocatorias tienen como una, una memoria, una explicación, una fundamentación de cómo se va a seleccionar y lo que se ajusta entra y lo que no se ajusta, como en todos los salones, no entra. claro Y uno no se siente mal por eso porque es justamente la la regla del juego. Exactamente. No. Y, eh, bueno, vos fuiste representando a eh, la región, de la región, digo, acá de la Costa de los Comechingones, sí. eh, junto con Nadia Rojas, con Sonia hoger con Andreina, Andreina Benítez, Benítez, Claudia, Rolando, Claudia Rolando, Rolando, y artistas que pertenecen a una galería que se llama Encuentro, ¿no? Exactamente, sí. Bien. Eh, Bien. ¿Y, y qué te encontraste vos como artista? Digo, porque esto de eh, ir eh, en calidad también de tallerista ya implica otra responsabilidad. Sí, exactamente. Eh, bueno, coordinar con la gente de la Fundación, que fue súper amable en tratar de colocar el taller justamente o al cierre o al inicio para que no tuviera que viajar en dos oportunidades. Eh, obtuvimos eh, el apoyo también de la municipalidad ...de Merlo, es importante decirlo... ...porque nos ayudó con la inscripción... ...todos los concursos tienen inscripción, los salones... ...y con el, el viaje, ¿no es cierto? Y allá fuimos recibidos muy amablemente... ...por dos artistas que nos brindaron su casa... ...para quedarnos a dormir... Así que bueno, se creó comunidad, se creó también todo este lazo y y no, no no solo fue en el taller, sino que salió de digamos de no solo la exposición y el taller, sino también esto de poder compartir en otros momentos con otros artistas que es muy enriquecedor. Claro, es excelente. Eso eso creo que es fundamental no fundamental. el compartir acá nos están haciendo una corrección que tiene que ver con que los artistas seleccionados fueron los que nombramos no los los integrantes de la galería que eh, llegaron al espacio eh, bueno pagando el espacio no o sea, eran dos formas de acceder la selección o pagar el espacio, el espacio bien vale la aclaración y sí, todas las galerías nos aclararon también porque como esto también era nuevo para ellos y algunas cosas no habían estado claras desde el inicio en, en cuanto a la a la transmisión la comunicación de eso las galerías entran en un piso aparte uh -huh. y pagan su espacio exactamente bien Eh, yo quisiera que cuente sí. un poquito más acerca del taller, cómo fue cuánta gente fue y qué es lo que hicieron en vivo y en directo <risa> con las manos con las manos, qué modelaron <risa> bueno, el, el taller, el, digamos mi objetivo con este taller que lo vengo así como replicando en distintos lugares es eh, primero tener un primer contacto con la arcilla, con el material que es algo que la gente por ahí no no tiene acceso eh, y Por otra parte dar un como un, un panorama histórico de dónde estaban los pueblos originarios porque parece que algo a mí me parece algo tan común y tan simple pero cuando hablamos no hay conocimiento de eso eh, qué tipo de piezas se realizaban en esa época en la antes de la, de la colonización y que en este taller vivenciar a través de la arcilla eh, cómo es modelar ...solo con las manos y sin herramientas... ...que es lo que nos contaban... ...hoy vamos a un taller de cerámica que tenemos... ...claro, estecas casa morir... ...todos <ríe> sí. elementos para poder... Sí. ...para poder trabajar... ...y es solo espinas, piedras y manos... ...y nada más... ...y cómo es trabajar con estos elementos... ...entonces la factura... ...yo llevo fotografías... ...la factura de estas estatuillas es increíble... ...cómo tampoco podían hacer tanto... no es cierto ...así que bueno, un poco es contar eso... ...que vivencien esto y que puedan... Este, trabajarlo desde desde sí mismos No eh, copiando Sino recreando una pieza que siento cuando estoy en contacto con el barro? ¿Qué representa una estatuilla? Eh, ¿Por qué se hacen estas estatuillas? Más allá de que sepamos o no ¿Por qué las hacían los camiare y los senia? Como uh -huh. los deberíamos llamar Y no come chingones, que es el nombre español eh, y, ¿Y qué sentido le podemos dar hoy? También traerlo hoy a la, a la actualidad ¿no? ¿Qué es hacer hoy una estatuilla? ¿Para qué la hacemos? ¿Qué sentido le vamos a dar? que le vamos a transmitir y es un poco eso y, y como que es, hay una buena devolución en cuanto al cuando termina el taller que yo les pido que, que cuenten qué sintieron pues se produce un silencio increíble es que, trabajar con arcilla ya de por sí detrás te, te, te transporta a otro lugar no exactamente Y desde de toda una charla de toda una efervescencia que se produce al inicio en cuanto entran en contacto con la arcilla es el silencio y, y nadie se da cuenta y pasan dos horas y están todavía más ¿Cómo? Ya pasó el tiempo. Y claro. Sí. Es así, es un viaje, es hermoso, sí. hermoso. ¿Este taller vos lo vas a replicar aquí en la región? El taller lo empecé a hacer a trabajarlo hace dos años atrás. Sí. Eh, gracias a un aporte del Fondo Nacional de las Artes. este Es una beca para formadores. Por eso trato de formar a otras personas en, en, el, en el hacer de esta manera, ¿no? Porque también es una forma de trabajo diferente. Eh, lo, trabajé en la FTU el año pasado con el antropólogo Diego Díaz que uh -huh. tiene un, un mirador este turístico y, y a su vez eh, trabaja con, con guías de turismo, porque la idea es justamente esto, que los guías también puedan transmitir eh, que en la zona se produce este tipo de cerámica que es casi desconocida prácticamente. Y también trabajé en, en el Museo Palmira, donde hicimos un taller muy completo con recolección de arcillas de la zona, pruebas de, de materialidad, bueno, un montón de cosas, y salió una muestra de ahí, de esa de ese taller, y luego seguimos trabajando en otros talleres más cortos sobre eh, la materialidad de la arcilla local. Siempre está abierta a la posibilidad, yo sigo, si me quieren invitar yo voy y hablo del tema y les cuento todo lo que les puedo brindar y sé. Buenísimo, o sea que próximamente podemos tener un, una nueva exact oportunidad, oportunidad, de, oportunidad de acercarnos al taller. Exactamente, igualmente sigo con los talleres en Casa Palmira y, y seguimos sigo transmitiendo esto. No es algo que la gente la traiga mucho trabajar con arcillas locales, es, es un trabajo más duro. Eh, todos estamos acostumbrados como decimos siempre al pinterest y, y nos parece que esas piezas son las que tenemos que hacer claro esto es otro otro viaje digamos otro. sí sí sí claro por supuesto tiene que ver con otra materialidad sí pero qué lindo es ir al lugar donde está la arcilla sacarla colarla. trabajarla colarla es no es ir a comprar al supermercado es claro. es trabajar con un molde es conferirle al material otra personalidad darle otra vida hermoso así es bueno sí. Bueno, vamos a, a recordar entonces lo que nos está contando además eh, Cecilia Abón aquí en la mañana de Cápsulas de Arte eh, sobre esta invitación también, aquel que tenga la oportunidad de acercarse a la Caja de los Trevejos, eh, eh, allí en el Hotel Internacional Potrero de los Funes. Eh, uno de los eventos de artes más importantes de la región Declarado de interés cultural por el Senado de la Nación Y avalado por la ULP y la UNLC La muestra colectiva reúne a más de 100 artistas Y 300 obras que reafirman la calidad de la producción artística sanluiseña Impulsado por la Fundación Superarte Esta quinta edición, como decíamos la Contó con esta curaduría de Julieta Scar eh, Scarabelli Y la celebración inaugural Significó un primer acercamiento a la muestra Generando un momento de encuentro Dice eh, difusión y acompañamiento al desarrollo del arte contemporáneo en la provincia. Así que a partir de ayer, ya quedó abierta al público, pueden acercarse hasta el 12 de abril, de jueves a sábados de 8 a 22 y los domingos de 17 a 20 horas. Y muy importante mencionar, porque este año, corregime si vos sabés este dato, que se suma lo de la subasta este año o ya se venía haciendo. El año pasado hubo su Primer también. subasta de arte, dice, primero. Ah, hubo sí, una venta Ahí está. Las Primer... ve las, Vale decir que las, las obras están la mayoría a la venta Bien Eh, que la exposición vale la pena recorrerla porque es una mirada completamente distinta el que venía con el prejuicio de que que no valía la pena sí. porque había era como un cambalache dicen sí, algunos sí, sí, sí. Yo Fuer no fueron los diciendo... comentarios de que estaba colgado así como bueno eh, sí, sí no eso. eran digamos los más afortunados los comentarios anteriores exactamente entonces es importante marcar me parece que este año ha habido un cambio importante y que ese cambio es muy positivo buenísimo <risa> y esta primer subasta de arte que se va a realizar el sábado 4 de abril de 18 a 21 horas eh, así que Estar atentos también a aquellos que quieren eh, adquirir no arte, sí. eh, lo pueden hacer. Y recordemos una cosa muy importante, que la entrada es gratuita. Totalmente gratuita. ¿no? Porque a lo mejor uno dice, me tengo que ir hasta allá, y además pagar una entrada... Eh, bueno, a veces te condiciona, sí, ¿no? Pero sí, y los talleres también valen mucho la pena. Exactamente, y también son, de, son gratuitos. Y son todos gratuitos. Cecilia, mil gracias, gracias. por haber llegado, eh, que llegó ayer tarde después de su taller. Así que hoy me imagino ya descansar un poco. Un poquito, sí. Y aquí estamos en estas cápsulas de arte todos los viernes a la mañana, de 10 a 12, para cuando quieras difundir alguna actividad, eh, ya sabes dónde encontrarnos. Bien, muchas gracias, muchas gracias por difundir esto. Y vamos a escuchar algo de música. Así nos vamos... Eh, relajando un poquito. Un matecito capaz, ¿no? Después, sí. Dale, un matecito. Vamos. Me gusta el arte y todo tipo de arte. Estoy calma línea y corazón al rumbo el amor para entregarlo todo a la libertad de la primera ese fuego que ilumina el mundo nadie nunca va a vivir mi vida mucho menos a morir mi muerte y Vamos a estaremos juntos celebrando por ir a la fuente la fuerza de creer que es por ahí preguntarme qué es lo que persigo en la superficie y lo profundo entregar para sentirme vivo la fuerza de creer que es por ahí míos si nos unen enorme ríos algo inevitable y transparente vulnerable a este mundo herido la fuerza de creer que es por ahí topía si podes abrázame un poco más silencia la voz que tira hacia atrás que cada uno a sentir lo que pueda y cada Cápsulas de arte, cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de, de arte. Acabamos de escuchar al grupo El Plan de la Mariposa con el tema musical Es por ahí. Así es, es por ahí, es por ahí la salvación nuestra con respecto a, al transitar cotidiano ...en relación a las cápsulas del arte, ¿no? O sea, estos blister que nosotros abrimos, ¿no? Y tomamos una pilorita todos los viernes... ...que tiene que ver con la música, la danza, la literatura... ...las artes visuales, las audiovisuales, las escénicas... ¡El carnaval! ¡El carnaval! ¡Qué lindo el carnaval! ¡Ay, no, no, no me vas a acordar que me voy! Me voy a algún lado de carnaval, me encanta. Y para hablar de carnaval... Tenemos, pero escúchame, una diplomada, yo te podría decir, en carnaval, que es la señora Mariela Percara. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo anda? Todo muy bien. Bueno, gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias por acercarte a esta cápsula y justamente para contarnos acerca del carnaval. Todo el año es carnaval. Todo el año es carnaval. ¿Es, así? es un carnaval. La vida es un carnaval. Sí, o totalmente. sea, vos tenés, por ejemplo, una playlist donde van todos esos temas. <risa> sí, <risa> aunque mucha gente piensa que el fanático... Yo no soy fanática, uh -huh. yo puedo escuchar eso como puedo escuchar otra cosa. O como puedo no escuchar nada. Bien, bien, bien, bien. Está eh, bien. No estás encasillada ahí. No. no Y si de repente, no sé, mañana sale alguna otra cosa, yo soy de las que dejo todo y sigo por otro lado. Mariela, ¿cuánto hace que estás vinculada con el carnaval? Eh, debe ser de toda mi vida, pero en realidad, consciente, desde el año 2009, aunque en realidad... Eh, a los 15 años yo ya tuve una comparsa Ah mira sí mira porque mis papás son de entre ríos Ajá. son de Chajarí así que nosotros íbamos a vacacionar o todos los años y o sea amábamos el carnaval eh, y un año me acuerdo que no sé si habíamos estado en concepción del uruguay o en gualeguaychú Concordia porque todas esas localidades tienen carnaval todo entre ríos carnaval sí Y no me voy a olvidar nunca que eh, yo vi como un traje de Animal Print y yo dije, yo quiero eso. ¡Chao! <risa> Así que volví, para mí. Sí, volví a mi casa y te digo, sí, creo que tenía 15 años o 16. Y junté a los pibes de mi barrio. Y armamos la comparsa del barrio. Me muera. Me eh, Con los vecinos y los padres que nos acompañaban Tengo una claro, sola foto Claro, porque eran menores Claro Con con Ceci, con mi hermana sí. Que nos llevamos 7 años Ceci al lado mío eh, Yo dirigí a toda la, la comparsa Que se llamó Irupe Y participamos en algunos cursos De la Ciudad de La Plata Yo soy platense En la República de los Niños En los cursos de, de los hornos Y no teníamos batucada ni batería Nada Teníamos mi vecina enfrente, Viviana, ella hacía patina, así que viví venite con las patinadoras. Eh, y bueno, teníamos un par de, de madres bastante copadas, medio caraduras, que <ríe> iban y hablaban con la comparsa que iba adelante para que nosotros nos pusiéramos atrás de, de su batucada. O en la República de los Niños estaba la banda de música, la banda de música con las bastoneras y bueno ellas iban a hablaban para que tocaran y nosotros bailábamos atrás y en los hornos nos, nos ganamos un premio que era eh, una medalla y una caja de útiles escolares porque éramos todos niños digamos eh, ese año en eh, que no me acuerdo si fue en el 85 o en el verano del 86 eso fue Y hasta ahí, porque yo siempre fui muy inquieta. el otro año ya estaba haciendo un curso de gimnasia modeladora en esa época de la época de María Muchastegui. Eh, y, y bueno, ya me, me perfilé a la parte más de gimnasia y danza. Siempre hice danza. Siempre vinculada con la danza. Sí. sí. Y después eh, yo ya estaba inscrita en la carrera de magisterio eh, Y no me preguntes qué fue que dije... No, voy a estudiar Educación Física. Como las inscripciones en la Universidad Nacional... Ya habían cerrado... Y yo estudiaba en una escuela católica privada... Nos daban becas. Así que con otra de mis mejores amigas... Nos anotamos en Educación Física en la UCALP. En la Católica de La Plata. Uh -huh. Amé la carrera. No tenía idea dónde me estaba metiendo. Fueron cinco años porque hice la licenciatura... Eh, ...me fue súper bien... ...me encantó la carrera de educación física... ...que es lo que yo estudié y ejercí... ...y nunca me hubiera imaginado terminar con el carnaval... ...claro... ...no estaban mis planes... ...de al carnaval todo un tránsito ¿no? No, no estaban mis planes... ...así que <coughs> en... ...en el 2006 o 7... ...yo ya vivía acá... ...en el 2002 llegamos acá con mi hermana... Y buscando casa, no sé, terreno que me estaba por comprar, eh, vamos a carpintería y vemos un cartel que decía carnaval. Acá dije, va, venimos acá, sí Claro, y era el llamador. Sí, y en carpintería tenía cuatro comparsas, que eran norte, sur, este y oeste. Dijimos, vamos al este. <risa> era todo, sí. Y fuimos al barrio del este, preguntamos, así onda, Ah, che, el carnaval, ¿qué, ¿qué onda? Bueno, queremos bailar. Bueno, yo la había entrenado hace sí, todo el año anterior, porque ella se iba a Gualeguaychú uh -huh. a, bailar. a bailar. Ya tenía su Ah, ya bailaba para una comparsa allá. Eh, no, vos en Gualeguaychú en el carnaval del país podés este contactarte y ir a bailar. Te tiene sumás, sus claro, tiene todavía. sus cuestiones, ¿no? Sí. O sea, pagás traje, o sea, sí. y no es que hay mucha selección, digamos, uh -huh. pero bueno. Eh se sí, si había entrenado y ya tenía los contactos para ir y bueno de repente estábamos viviendo acá y bailando en carpintería con me acuerdo que fuimos al este con la comparsa de, de ese barrio que habían hecho el imperio romano y todas las polleras eran con lonas de pileta de zone porque en ese barrio vivía uno de los dueños de, de la fábrica así que estábamos todos con auspiciados por con, sí, y al segundo año nosotras que teníamos alguna idea de carnaval ya hicimos la temática de, se llamaba creo que Azul Profundo, hicimos el mar, como repetí yo el año pasado, y también como había vecinos que trabajaban en Alobero García uh -huh. y tuvimos carroza hicieron un, una ballena, toda con, con hierro, fue precioso. Había una comisión de carnaval y después claro, porque... la competencia hizo que todo se vaya desarmando Dios, y, claro. y dejamos El carnaval, sí. Pero yo pensaba también cómo se fue trasladando toda carpintería, ¿no?, a la localidad vecina. Porque nosotros acá en Merlo tuvimos unos carnavales en un tiempo donde se cortaba, eh, me acuerdo, la, la Avenida del Deporte. Después se cortó la Avenida del Sol, se cortaba, quiero decir, para que circulen, ¿no?, la, las carrozas, las comparsas. Sí. Eh, y después todo eso desapareció y, y se trasladó a la localidad vecina. Eh, pero tenemos carnavales también de antaño, ¿no? porque sí. Por, yo decía diplomada cuando la presentaba... ...porque Mariela, ¿está terminando o terminaste? Corregirme? Terminé el año pasado la diplomatura en Carnaval del Litoral... Uh -huh. ...en la Universidad del Chaco... Eh, ...y a raíz de eso tuve que hacer unos trabajos de investigación... ...que en realidad no terminaron... ...yo Continúan. diría que recién están empezando... Eh, ...para la materia de patrimonio, de historia... ...y para el trabajo integrador final... Donde, bueno, tuve que hacer entrevistas, pedían un montón de cosas y yo, bueno, nada. No me crucé con las personas indicadas en principio y entonces llegó un momento que yo decía, no hay nada. O sea, no hay nada. Bueno, me enojé... Maldirje claro, <risa> Me acuerdo que un Estaba en, un, en la plaza sentada Porque era como, ya había hecho como Tres entrevistas y decía La pucha acá no hay nada ¿Viste? Le voy a tener que decir a, Al genio que este martina Ayala un, El profe de historia un, un, Una eminencia en, en fiestas populares Y carnaval Y eh, que no hay nada, que acá no hubo nada que nada o sea yo sabía de los carnavales del barrio San Agustín pero tenía que buscar más, más antiguo claro, todavía, más ¿viste? para atrás había que irse eh, así que bueno, después de despotricar de, y llorar porque tenía impotencia, viste, y porque cada vez que le preguntaba a alguno que se suponía que tenía que saber, era no, no hubo nunca nada, nunca nada, y bueno yo, bueno, después de eso fue como que, viste, se hizo la luz y eh encontré a las personas indicadas como para empezar el camino que es algo de lo que van a ver en la muestra buenísimo porque a eso íbamos a llegar porque mariela está eh, aquí en el espacio de la columna de amigos de merlo no en este en este bloquecito donde le damos eh, mucho hincapié a las actividades que se realizan en el espacio para contar que mariela además de ser una de las promotoras ¿no? de la recuperación del espacio, porque eso también vale decirlo. La promotora, la yo promotora, diría. La promotora, porque gracias a esa a esa inquietud que se ve que tiene desde muy pequeña eh, ¿no? se y andar se, indagando. Se ve que es una chica inquieta, eh, surge eh, esta preocupación por el, la, la situación como estaba el espacio cultural, el deterioro, en qué en qué situación eh, se encontraba idiliciamente, cómo se podía recuperar y allí es donde Laura vos acá sos palabra más adecuada para hablar. Bueno, ella se fue a tocar puertas, eh, le tocó la puerta a la que era en ese momento la tesorera, que era la mamá de ¿cómo se llamaba? Martín Izcua, de Martín Izcua, Norma. Norma. Norma Andes. Le tocó la puerta diciendo, bueno, queremos hacer un festival para juntar fondos porque una niña en la clase de ella se rompió el techo con una una goteraza y se, se cayó. Fue una lluvia terrible. Pero una cosa terrible en las butacas. Entonces ella, preocupada por esa situación... Y se inundaba que, hasta la tercer fila adelante y no sabíamos sí. cómo se inundaba. Bueno, eso lo descubrimos, cómo se inundaba, <ríe> después de muchos años sí. de buscar. Eh, bueno, fuimos... Y Norma Sández le dijo, bueno, hagan un festival Y ella sacó una convocatoria Y nos juntamos ahí varios artistas Hicimos el festival Juntamos 12 mil pesos, me acuerdo Que alcanzó bien. para pagarle a los escaladores Para que limpien todas las... Canaletas Las canales. canaletas eh, Y después dijimos, bueno, vamos a seguir trabajando para el bien de Amigos de Merlo Y y fuimos a golpearle las puertas y decir, bueno, queremos ser socios claro, queremos ser socios claro, de sorpresita que nos llevamos claro. y ellos dijeron, no, no ten, tengan la llave ustedes, no, ya estamos viejos, no tenemos no, no, no nos daban cabida y entonces nosotros dijimos, no vamos a estar trabajando como hemos trabajado muchos años antes y que después venga un Diego Sosa, que fue un productor que vino, le pidió le ofreció el, el oro y el moro ...a la asociación... ...y la asociación le entregó... ...el lugar por años... ...cuando todo ese oro y moro... ...no se cumplió casi... ...en el 50%... Claro, lo que, lo que después se traduce... ...es esto, en, en, en el que... En ...el estado um, edilicio del lugar que no se podía conservar, que ahí se tuvo que eh, pedir a personería jurídica la, la aprobación para una nueva asamblea donde ustedes se conforman como la primera comisión del 2017, que es, eh, en, par en parte, por eso digo, Mariela, es parte de esta recuperación del espacio y este espacio continúa continúa de esta manera trabajando con una con una eh, comisión que se reúne que mantiene reuniones quincenales que además están las asambleas que además todos los que pueden ac acercarse al espacio lo, lo hacen digo lo, y los con, que mingas, quieren, lo con mingas estuvimos de minga casi todo el año desde el 14 de enero que fue el día de mi cumpleaños uh -huh. eh, ahí eh, fu fuimos comisión directiva y hasta septiembre no pudimos abrir el teatro porque con esto de, de personería jurídica claro, de, clausuró el espacio no clausuró el espacio porque dijo está tan mal ediliciamente que no se puede abrir entonces estuvimos de minga desde enero hasta septiembre todos los fines de semana todos los fines de semana las tres semanas que duron las vacaciones de invierno todos los días de 9 a 17 había mingas y bueno así se levantó el espacio y pudimos inaugurarlo el ¿En septiembre? El 14 de septiembre del 2017. Eso, eso es, es fantástico recordarlo porque también tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, ¿no? Eh, el espacio en sí mismo eh, y lo que representa para nuestra localidad. Eh, por eso está buenísimo que sucedan cosas todo el tiempo, que se haya recuperado la Sala de Artes Visuales hace unos cuantos años. Y ahí es donde hoy entra Mariela con esta <risa> propuesta que nos viene a contar acerca de tu próxima muestra sí eh, el año pasado eh, me anoté en la convocatoria que mm. hacen ustedes todos los años para para amigos de Merlo para artistas para poder exponer y bueno le había dicho a las chicas que como todas las exposiciones anteriores es mucho trabajo digamos el traslado de los maniquíes y los trajes es como una movida dije, sí. este año es más tranquilo quiero hacer una muestra solo de eh, tocados. Eh, la muestra se iba a llamar Cabezas Creativas. Eh, digamos algo más sencillo para para la movilidad, ¿no? Uh -huh. y, a, y a su vez, bueno, para mí altamente creativo y, y y con mucho color y glamour de lo que son las cabezas del carnaval, ¿no? Los tocados. Eh, y bueno, me anoté y me quedé como a la espera. Eh, y hace una semana salía de la clase de las bayanas y Barbie y Romy me dicen ¿cómo estás para la muestra? yo decía, no tengo ninguna coreografía ¿qué muestra están por hacer? porque no lo tenía en la mente, digamos eh, no tengo nada preparado dije, no, o sea, recién terminamos con la temporada y me dice, no, no, no, la de las cabezas ah, bueno, le digo Bueno, sí, dale, yo soy de esas que cuando te llega la oportunidad la tenés que tomar. Alguna que otra vez se ha dejado pasar, pero viste, cuando decís no más. Y le dije, sí, dale, vamos. Y ahí fue que dije, bueno, no tiene que ser solo lo de las cabezas creativas. Dije, es momento de presentar eh, lo que había preparado para la diplomatura. Uh -huh. o sea mi, tra mi trabajo final eh, fue una propuesta de este proyecto de una muestra eh, de que se llama Memorias de un carnaval olvidado. Porque en realidad cuando se abrió esa puerta histórica yo encontré un montón de cosas que desconocía y que muchos desconocen y que se olvidó. Por eso eh, yo pongo en la introducción que... Memorias de un carnaval olvidado navega desde una historia o de los carnavales de antaño que no se los recuerda y que los jóvenes no saben que existieron tampoco, o sea que las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que hubo y creo que muy poco de lo que hay también y a su vez eh, para mí eh, el haber eh, trabajado para el carnaval de Río en San Luis fue un antes y un después en mi vida. Eh, por esto que les contaba que nunca me hubiera imaginado eh, y llegó esa posibilidad que también la tomé en ese momento primero como participante como bailarina, digamos y después eh, a mí me convocan para trabajar claro, ya eh, con más en sí. la coordinación no estuve como directora en el año 2012 mm -hmm. directora artística en formación eh, y eh, después como Siempre está muy atravesado por la política, cosa que yo no no me interesa y no estoy de acuerdo, digamos, porque se hacen cosas mal, digamos. Eh, después de ese año, se sacaba, se ponía... Todos los años cambiaban de ministerio. Decís, todos los años era volver a empezar. Claro. O sea, no no estás tomando el aprendizaje del que, que estuvo del que antes, fue, claro, que, para que es bueno, ¿me entendés? si estás empezando todo de nuevo y, bueno en eh, 2013 y 14 no, no estuvimos con, con cessi con mi hermana eh, nos volvieron a llamar en el 2014 para el 2015 y estuvimos hasta que finalizó eh, a mí en el 2012 me mandaron con un grupo de 11 mujeres a río de janeiro que fuimos a capacitarnos y yo ahí vi un mundo maravilloso o sea entendí la industria del carnaval y eh, que acá no se entendió. Y cuando volví, presenté muchos proyectos desde entonces, desde el 2012 hasta ayer, a todos los que te puedas imaginar, porque a mí no me importa cuál es el color que tengan. Es parte de la cultura de, de una comunidad. Te guste o no te guste, porque además yo creo que el carnaval es una de las... Eh, fiestas populares que no se ha podido desterrar en la historia de la humanidad claro, quizás pienso en, en que nuestro país que es tan grande y tan diverso, ¿no? y que tiene tantos carnavales, porque también es eso, ¿no? nosotros justo en esta región estamos como medio en un híbrido sí. eh, me da esa sensación a mí como público, sí. como que estamos en un híbrido, no, no, no somos ni cerca al litoral donde está este carnaval no más de, del, del baile eh, y de la comparsa no y eh, el norte tiene otro carnaval la sí. provincia de Buenos Aires quizás más pegada al río de la plata está más relacionada con, con el carnaval de Uruguaya. la murga claro. entonces como que también eh, Mira, es un desafío hay tantos carnavales como culturas y pueblos existen en la humanidad uh -huh. en este mundo yo ve veía este verano en las redes todo lo que ha sido Europa que ellos están en invierno y te puedo asegurar que es maravilloso es maravilloso y, sí y los desfiles tan las... diversos hermosos. pero tan diversos que me asombra cuando hay personas que intentan como cuestionarme o convencerme de que ¿por qué la escuela de samba? y así sea porque a mí me gusta claro ¿por qué no? ¿cuál es? La claro ¿por qué no? Y eh, creo que acá se fue diluyendo con el tiempo, de eh, mi infancia fue en Santa Rosa del Condlara y recuerdo que había carrozas, sí, había, sí. había todo, unos muñecos gigantes era el rey Momo y la Sisibuta y eh, era, era una fiesta era hermoso y, y una fiesta que incluía a todo a todo el pueblo, todo el pueblo. Sí. porque quien no de, no bailaba estaba hacia otra cosa pero y, y quien no iba de espectador sí pero eh, sí era una fiesta popular y, y general en todo el pueblo ya en merlo las cosas fue cambiando también un montón porque son conceptos bastante diferentes de Eh, creo que lo popular no tiene mucha cabida también en Merlo y seguimos re, como en, en la misma lucha, ¿no es cierto? Acá en Merlo. Que el concepto de popular es muy raro en Merlo, muy raro. Es, para mí, Criterio es una sociedad clasista y, y es difícil así, ¿no? Cuando se solo se marcan las diferencias y no hay unión. Entonces, esas sí. cosas como los carnavales, este tipo de fiestas, de pueblos, populares. son uh -huh. para todos, y, y acá no hay cosas para todos, Mira, muchas. Mira, en, en en Entre Ríos y en Corrientes que uno, ¿qué es lo que ve? Eh, ves el carnaval del país, que es una productora, lo que vos ves por televisión. Claro. Y en Corrientes el carnaval es una cuestión de Estado. Hay una dirección provincial de hay carnaval. Hay una política cultural. Exactamente, pero sí, sí también es bastante clasista porque paralelamente existen el carnaval popular matecito en Gualeguaychú y existe el carnaval popular en Corrientes donde eh, digamos no tienen el lujo y el dinero el digamos y el claro. presupuesto que nosotros vemos en la televisión claro que implica eh, para esos, es impresionante lo pero que que yo que anduve por, por esos lugares eh... Es, eh, nada es maravilloso es un mundo que, que no, no se estaría comprendiendo hoy mucho acá eh, eh, en el año 2024 también vi por redes eh, que en el museo de gualeguaychú había una convocatoria para eh, diseñadores ¿Qué? llamé yo ya había ido al museo de gualeguaychú que es hermosísimo y que se utiliza para para ...lo que no se pueden imaginar desde eh, encuentros con las escuelas... ...abierto al, al, al mundo, ¿eh? porque este año han hecho una, un intercambio... ...con la Unión Europea, con los carnavales de la Unión Europea... ahí bueno ...se hizo un, un encuentro de diseñadores y yo me fui. Me fui con mi traje del espinillo en flor porque tenía que ser... ...sobre la primavera y yo tenía algo ya medio semi-hecho... Eh, y participé, era la única, como de afuera, me miraron el traje de punta a punta, imagínate los diseñadores de, de, de allá, eh, fue una experiencia maravillosa. Y, y bueno, es como que usan todo eso, ¿me entendés? Lo usan para... Como parte de su cultura, como parte claro. de la industria, ¿me entendés? Exactamente, lo, lo, lo y lo transmiten. Sí. Pero yo diría que no, no, no es porque más nada, que vayamos el viernes sí 3 a la sí. inauguración de la muestra. Ok, ¿no? sí, por favor. Porque así vamos a ver todo esto que sí. nos está contando Mariela. Va a haber un vernizaje, como un, todas las inauguraciones sí. de la muestra hermoso, donde vamos a... Algo para picar, Exacto. algo para tomar y ver toda la exposición. Toda la bueno. propuesta de lo que nos cuenta hoy aquí en Cápsulas de Arte, Mariela Percara. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a escuchar algo de música y ya volvemos. Comer todos los días. Comer para no tener hambre. Comer sano. Eso es el derecho a la alimentación. Hay realidades cotidianas que vulneran ese derecho. Argentina utiliza anualmente unos 600 millones de litros de agroquímicos, lo que lo ubica entre los países de mayor consumo de pesticidas a nivel mundial. En nuestro país se detectó que en 48 alimentos frescos estudiados había 80 tipos de venenos. Y en 3 de cada 10, los agrotóxicos superan los límites legales establecidos por la legislación vigente. Mientras nuestra comida esté llena de venenos, se vulnera el derecho a la alimentación. Y así no comemos así, sano, no comemos, sano no, comemos amo, no comemos todos los días, todos los y, días, y, días tenemos y tenemos hambre. Es un mensaje de la UST Campesina y Territorial y el Fondo de Acciones Urgentes para América Latina y el Caribe. De arte, cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. Cápsulas de arte. De arte. Ayudanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Collara con tu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 lo que estábamos escuchando fue un toque de la comparsa Mari Mari del 2026 y ahora tenemos para, para poder ponernos al día en cierre de lo que venía de Mariela, ¿no? Que nos invita el próximo viernes allí a la exposición carnaval Hemos pasado por un montón de, de escenarios posibles hoy, ¿o no? Hermoso, me encanta esa diversidad que solo el arte te puede dar. Exactamente. Diferentes cápsulas gente... de arte. Exacto. ¿Y la gente que dónde se comunicó, Lau? Bueno, la gente para pedir la entrada se puede comunicar al 2664003011 y para para la producción del programa 2664343273. Cuando decimos la producción del programa nos referimos a que aquellos y aquellas que quieran difundir actividades, ¿no? Eh, que están relacionados por supuesto con nuestras cápsulas, con literatura, danza, teatro, música, artes visuales, audiovisuales y si me olvido alguna más me dicen gestión cultural. Eh, nos pueden se pueden comunicar ahí. Sí, o nos pueden mandar gazetilla, nos pueden claro. mandar flyer, nosotros en la medida y lo posible tratamos de difundir todo lo que llega para que este corredor cultural que tenemos, que es tan diverso tan hermoso, yo nunca me voy a cansar de decir eso, porque la verdad que la Villa de Merlo lo que tiene es esto es una diversidad cultural que es justamente para todo público, ¿sí? ¿sí? Para el que le gusta el, el show más comercial, para el que le gusta el show más tranqui, para el que le gusta algo... El show más independiente. Independiente. El que le gusta apostar al teatro independiente, al teatro comercial. Hay de todo y para todos, y eso es fantástico. A eso tenemos que apuntar, a nuestra diversidad en sí. todos los aspectos. Y hay una cantidad de artistas en la zona que, de lo más variado y entre los que estaban, los que vinieron y los que se fueron, porque hay gente que Para los fue que van también, y vuelven y, y pero pues y siempre van a ah, volver. Ay, Dios. Y si saliste de acá tenés que volver en siempre algún momento. Siempre estoy volviendo. O como ah, por ejemplo esa, esa vocecita. Esa vocecita. Esa vocecita que ya ya la presentamos, por ya por la favor. presentamos. Yo la quiero presentar, pues. Para para, para, para hay todos se pelean por presentarla. Toma. A ver A ver A la expresidenta oh. de la asociación Amix de Merlo La señorita Macarena Montivero Bienvenida, Hola, mamá Hola, ¿Aplausos? ¿cómo andan? Qué lindo estar en este programa Qué alegría acá ¿Cómo va? ¿Cómo va esa voy, vengo, estoy no estoy? Eh, eh, paso un ratito y me quedo Siempre estoy volviendo Bien, es así. sería así Nunca me fui siempre Perfecto, estoy siempre estoy llegando Llegando <risa> eh, ¿En eh, bien, bien, acá? acá llegamos ayer Con el Rami, mi compa Y los y los Choquitos, los perros uh -huh. Y estamos acá Pasamos un toque y nos vamos a Tucumán Que vamos a laburar eh, Ahí con Chacana Solar a poner paneles solares Bien Así que contentos con el laburo Que hay laburo, eh, que no es poco Es un montón en estas épocas Es un montón, Así tal que, cual Así que bueno, moviéndose también para eso ¿Cómo viene eh, eh, la, la parte artística? Eh, la verdad que eh, viste que el arte está en todos lados, sí. entonces bueno, también ahí haciendo, por ejemplo, lo último que estuve haciendo fue un camino, lo hicimos con el rami, hicimos un camino para la entrada de la casa. La verdad que acarriendo escombros quedó es una obra de arte, ah, se armó. <risa> eh... Yo estaba tratando de saber a dónde llegábamos con esto. Digo, para que el camino a la casa, a la la la casa sin, algún lado, a la casa sin embarrarnos, que es un montón claro eh, Así que contentas Ahí que salió hermoso bueno y después, hay... qué sé yo, no sé He, to, he tocado, en el, estoy viviendo en Chapatmalal uh -huh. en, eh, en el mar En la costa, en el mar o sea, que es esto de entre sierra y mar? ¿Qué pasa con esto, este movimiento? Y es una locura Le tenía mucho miedo al mar Que todavía le tengo bastante respeto Respeta. Pero este este verano Como que pude al final del verano disfrutarlo más eh, Me metí, jugué y eso Pero bueno qué sé yo, le tengo un poco de... Yo, que, también, estuve a yo también estuve en Chaparnalá, ¿Ah, también estuve en Chaparnalá este verano en la casa de Maki Rami, visitando? y la escuché en unos recitales que estuvo dando en el caldero, en sí. un espacio circular también. Hermoso. Hermoso. Así que estuvimos ahí compartiendo la danza también con Lau, y, y bueno, ahí también eh, plantando árboles, como laburando en ese viaje. Y sobre todo ahí, como eso, viendo crecer las plantas, estamos en, en otra... En, en otra frecuencia. Sí, en otra frecuencia. En otra frecuencia. Pero bueno, siempre ahí con eso, eh, haciendo, haciendo un montón. Haciendo un montón. Y, y Lago hacía referencia a lo musical, vos el año pasado estuviste presentando, ¿no? Un disco sí, que el grabaste año pasado, en palagua ¿puede ser? Claro, grabamos un disco, eh, cuando yo hice un concierto de despedida acá en Amigos de Merlox, Hicimos eh, cuatro canciones eh, acompañadas haciendo en dúo Y el Chaquito me ofreció como Che, grabemos estas versiones porque están relindas y Así que las grabamos y, y bueno Y quedaron plasmadas en un disco que se llama Enhorabuena Que está uh -huh. en todas las plataformas ¿Están a las plataformas? Sí, Qué sí, bueno. son canciones así como Hay una que tiene el acordeón del Chaquito hermoso Hay otra que está la Silvisa Bala Otra que está Arisandro Méndez, El Chipu. Eh, después hay otra eh, que está Rami Farhat, que es un tucumano, acá que vive en Lujaba, un pianista hermoso. Así que estuvimos... O sea, está divino el disco, la verdad que quedó precioso. Nada que ver al otro, que era como más rockero, otra historia. Este es como mucho más suave. Eh, está precioso, la verdad. ¿Estuviste componiendo...? Que, que, poco tupuy, nada Voy a cantar una canción a capela eh, pensé en esa que, que la hice allá, que es que es Chapamal Chapal, Chapamaltense. Ah, mira, claro. Sí. Ahí, para el que recién se suban porque nosotros Maca, Maca pero es Macarena Montivero, aquí eh... la multifacética Macarena claro, Montivero, que, excelente que actriz, vistita. excelente bailarina, excelente música, excelente gestora. Sí. Todo eso excelente. es mucho mayor. Todo, todo ah. excelente, Macarena. ¿Sí? Y, eh, ahora, albañila. <risa> ahora no sé si voy a ser excelente. En el, el rubro de la constru. <risa> bueno, esa es la diversidad que bueno, decíamos. Sí. Ellos o, se o van no. a quedar un tiempo acá y todos los que necesiten su... Electricidad. Su trabajo de electricidad pueden llamarla. Yo Pero, ya mismo la, la contraté. Estamos contratados. Ah, para la vuelta de Tucumán, ahora lo, en los 15 días que quedan. Eh, pues nosotros viajamos y hacemos eso. bien Yo lo conocí. Rami viajaba en moto Y hacía electricidad Y así que estamos en esa Estoy aprendiendo ahí el oficio Y bueno, nada, acompaña Acompaña el viaje Por supuesto, está buenísimo eso Y, y en relación a lo musical eh, Estos temas que grabaste en el disco ¿Son todos tuyos, Maca? Sí, son todos temas que, que hice hace un tiempo Y bueno, esas son versiones Ahí que elaboramos para ese concierto eh, Y bueno Quedaron plasmadas ahí, sí, son todos temas míos, no sé, del mundo, no sé. De, de voz para el mundo. Sí, sí, sí, ahí. Bueno, ¿podemos escuchar algo de todo eso eh, que sí que vamos estamos charlando? ¿Podemos oh, prepararnos bueno. mientras el la guitarra? El tema acapella me gusta, ¿eh? Sí, claro. Porque aparte yo ¿Acapela? ya lo escuché. O no, sé, no como yo quiera, hacía eh, con Lau, hacíamos... No, la capela no te canto ni, ni el feliz cumpleaños. Ni la voz. Hacíamos un, un, una obra que ahí empecé a actuar ahí con, con Lau, o sea, yo hacía teatro de más chica y después dejé de hacer teatro y después Lau, cuando iba a sus clases de danza, me dice que quería retomar una, una de sus obras y quería que yo actuara, una donde ella actuaba. Entonces estuvimos laburando ahí y, y bueno, me acuerdo siempre porque decía, el final de la obra decía, me voy al mar, luego ya veremos. Y, y antes de irme ahora, antes de irme dije, ay, ah, mira, dónde empezó todo y ahí fue como bueno. Era todo el tiempo hablaba del mar, ¿visto ahora? Y bueno, es así, es el así. anillo del eterno retorno. Bien, bueno, escuchemos algo de lo que nos quieras compartir en esta mañana en esta cápsula de arte. A ver arte, si me sale la capela. En la cápsula musical. Sí que te sale. Vamos a ver. Mmm Sos tan bravo Como Saino Desbocado Al andar Una magia Tan perfecta Te hizo abrirte Al pasar Y te vi Algún haría Me dejaste mirar Habitaba dentro tuyo Tanto amor para dar Quien te trajo, que te dijo que trajeras acá quien te trajo aquí a mi vera que gustas de sembrar ay qué hermosa coincidencia Fue cruzarte y bailar. Nos bailamos tan bonito. Yo reí sin parar. Ay qué hermoso que tus ojos me supieron mirar tan profundos de misterio como abismo de mar ay qué hermosa coincidencia fue cruzarte y sin más sin tamañas pretensiones voy de nuevo bailas <ríe> Qué bueno, qué bueno. Tenemos mensajitos Dale. para ¡Hola! Aquí escuchando a la Maca. Saludos para todos ¡Qué lindo encuentro radial! Saludos de Guada, Lena y mm. la famosa Peta. A la Peta que ah. no quiere venir al programa. La Peta que no quiso venir al programa. No, o sea, decíle, decíle. Ya invité a la Peta, eh, a, a otro programa. A la ceño Peta. no quiso venir. ¿Por o sea, ahí puede saber algo de los carnavales, la, Peta? La, por la podemos contar. No, no, Esperen, no. ah. voy a decir algo. Decíle. La Peta... Eh, fue reina del eh, carnaval en Concarán los pero quiero decir los mejores mirá. de toda la zona mirá esa data lejos eh. los mejores ya lo carnavales ya eh, está mi mi mamá subida a la ¿Sí? parte de arriba de un auto saludando manita, no. No, saludando sí. me muero viste como mueve Mamma la Lee. mano <risa> como mueve la mano cuando sí. sube a, me encanta así Y bueno, va mi abuela y mi abuela en el auto Así Y, y no, los mejores carnavales Lejos, tiene que venir una representación De Concarán La Silvina Zavala puede saber Altas comparsas, lo que se preparaban Antes, no sé si seguirán siendo ahora Seguro que sí, porque hay Larga tradición carnavalera ahí. Los corsos así le decían Los sí. corzos, exacto Los corsos eran Así que una hermosura Y bueno, la peta ahí Con, con esa acapella de la Maca Montivero aquí en sí. Cápsulas de Arte vamos a recordar nuestras vías de comunicación a que la gente nos está escuchando por FM Identidad Comunitaria, en la 103.3 pero además también está eh, siguiéndonos por la web ¿no? en identiacomunitaria.com y aquel que nos quiera mandar un mensaje ¿dónde puede hacerlo? Al 266-400-3011 y también si querés ganarte las dos entradas para ver las escaladoras. Bien. Y si te querés comunicar con la producción de la radio, 266-434-3273. Bien, porque ya en unos minutitos nada más vamos a sortear para ese espectáculo que va a acontecer mañana, ¿verdad? A las 21 horas en de Nero. ¿Qué espectáculo es? The Clown, de The two... Clown. De dos clowns de Tucumán. ¡Ah, mira! Muy Hola. buenas, que oh, una de ellas está dando ver. un taller hoy, mañana y, y pasado, de clown terapéutico. Hermoso. Así que... Y bueno, maca vos que sos como ahora una embajadora en la, en la costa argentina. Sí. Eh, ¿Cómo se vive el, la gestión eh, cultural en esa región? ¿Cómo la ves vos? Después de haber estado tanto tiempo vinculada al espacio, no ahí como, como decía Lau, como te presentaba como, como la presidenta de la comisión. Y es distinto, los territorios son muy distintos. Entonces también es como que hay pequeños, ahí donde estamos nosotros viviendo, hay como pequeños barrios Eh, no es como un lugar así como si temerlo, carpintería. Son palnearios. Son como barrios. Uh -huh. Y lo que sí hay donde nosotros vivimos, hay una sociedad de fomento que se hacen muchas cosas. La verdad que ahí se aúna bastante lo continúa que... ¿Continúa sí. con el título Sociedad de Fomento? Sí, sí, sí, continúa con el título. Estamos ahí a dos cuadras, se hacen una, unas fiestas preciosas. Y también hay una linda feria que también reúne a la feria de agroecológicos y a la feria bueno de artesanos y artesanas y, y bueno, se arma lindo ahí, ahí se se se bastante. Se vivencia y, la diversidad como decimos acá en esta sí, región. Sí, y también hay sí asambleas porque también hay temas como los mismos que están en todos lados otra vez eh participe hay una asamblea donde bueno, hay un quieren privatizar unas playas. Y bueno, no, no hay un estudio de impacto ambiental, o sea, no sé si esto les resuena. No, <risa> no pasa que no. Porque a donde vaya pasa lo mismo y parece que ahora están como brotando. Y Eso es bueno, y, está y, el, el bosque Peralta Ramos, que, que es eh, bueno ahora está surgiendo más, pero esto viene hace rato, una asamblea. Quieren poner un barrio privado ahí, ya acercaron el lugar, es una reserva que ha sido como eh, tradicional ¿sí? tradicional uh -huh. del lugar. Y bueno, esto de los espacios apareció mucho, tuvo muy interesante esa asamblea porque apareció el tema de lo público y lo privado. Y el tema de, en este caso, es como quieren privatizar ...una playa, porque esa playa sería para el barrio privado... ...que está acá a tres cuadras, que tiene que tener su playa cerca. Claro, su propio acceso. Su propio acceso y encima, bueno, sí, vamos a dejar una parte... ...para el público, pero tiene que haber una parte que sea para esa gente... ...un espacio como diferenciado. Entonces, bueno, toda esa cosa de lo público y lo, eh, lo privado... Ahí sí, un... esto de marcar siempre las diferencias entre quién sí. tiene más... ...y quién tiene menos y no dejan de ser cuestiones clasistas eh, Totalmente están todo el tiempo y en todos lados y como que también en estos tiempos están como más más visibles también y eh, que no tiene que ver con la geografía, ¿no? Porque estamos no. hablando de no, do, no, es de, un de lugares formato. diferentes, sino de claro, de una una modalidad, ¿no? de, de, de, de gestión. Es una es un formato. Eso, Además pueden tener un arroyo que les pasa por adentro, Entonces, total. O sea, aparte claro. vos no puedes ingresar. Eh, tenés que estar tres horas para ingresar ahí si alguien te pidió que vos ingreses y que, bueno, todo eso que es así y salió el tema de esto y bueno, parece que hay mucha gente ahí como, como hablando del tema antropólogos, qué sé yo qué nombraron un libro que lo estoy buscando que se llama Privatopía Sacrílega Eh, ...de una persona que estuvo estudiando... ...como esto de los, de los barrios cerrados... ...de los barrios privados... ...y como eso es un, una concepción de... Eh, ...una nueva concepción de, bueno, de esto... ...de la diferenciación... de ...igual te dejo un lugar pero ese lugar también está va a estar explotado para la masividad. Entonces, en un lugar donde, por ejemplo, hay lobos marinos, eh, o sea, y ya eso no no puede estar porque claro, el ruido, un montón de cosas que claro. ya no existe. Y, y bueno, es el mismo tema en todos lados, si una Exacto, no, no, no importa dónde te traslades, la problemática es muy similar. Maca, te reagradecemos que estés acá. Nos gustaría que nos vayamos despidiendo con un temita, puede ser otro temita ahí con eh, la guitarra Con la guitarra, con la guitarra, y nos vamos Así nosotros mientras vamos saludando a a nuestro... vamos a decir los ganadores entonces, sí, bueno, para que yo mañana Sí, tengo Daniel y Luis Daniela y Luis se sí. llevan las entradas para entonces, para las mañana las escaladoras, el sábado a las 21 horas en Amix de Merlo perfecto, pasan por allí y los retiran ahora nos pasan sus datos por el por el mensajito, nosotros nos despedimos de esta cápsula de arte de este día esta tercera cápsula de arte de este 27 de marzo aquí entonces en los controles Belén Lar, la señorita Laura Veiga El señorito, también. el señorito Alejandro Godoy y la y señora, la señora. No, yo soy señorita Celeste Spinelli sí. lo que vamos a decir es que el viernes que viene que es Viernes Santo también va a estar el programa, estar el sí, programa claro. en el aire y con la producción de Romina Zambelli Nadia Rojas y la compañía también Tras Bambalinas de Dulce Ávila muchas gracias Maca muchas gracias a ustedes hermoso verles nos vamos con música Llevo una foto de la pipa Así que ahí va para, para ella Voy surcando esta corriente Comunitaria, FM 103.3 Unite a la comunidad Identia Estamos en Instagram y Facebook como Arroba Comunitaria En la web identiacomunitaria.com Whatsapp de contacto 2664 00 30 11 Identia Comunitaria Ahora tu voz es nuestra voz Identidad Comunitaria FM 103.3 Merlo, San Luis